Facing their responsibilities either on their backs or on their knees There are ladies who just simply freeze and dare not turn away And the widows that refuse to cry but dressed in garter and bow tie and Be taught to kick their legs up high in this vicious cabaret At last the 1998 show The ballet on the burning stage The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poems crawl Upon the crumpled of pain. <laughs> There's a policeman with an honest soul a scene whose head is on the pole He grunts as he fills his cry bowl With feeling of a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 In the, cow. the backdrops peel and the sets way and The cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors draw Selton if the show is through The looks wait the cues With the clothes and martial smiles At last in 1998 show The tods song, no one ever sings The few chorus line, the comedy divine The bulging eyes of puppets String the lightning <laughs> A toda la gente que te ha sintiendo ahora mismo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre do Como hoy es jueves y tarde noche Pues entonces es lo que estáis sintiendo ahora mismo En este es en ¿eh? el 107.3, la frecuencia modulada O en www.radiocuca.org ¿Eh? Ya sabéis, el, el, el, la nuestra dirección, radiocuca.orgasmo, r-a-d-i-o-q-q.orgasmu, o q orgasmo, vale esa, esa es la nuestra dirección. Y como a través de, precisamente, de esa dirección de la nuestra pasión web, la nuestra emisión en analógico, pues entésemos en cualquier esquina del, del mundo, ya hay mucho tiempo que, que no digo eso de... Eh, de, de, de son es 21 y 21 minutos... ¡Ah, coño, Capicúa! Bueno, Capicúa no, pero son es 21 y 21. Pero bueno, que lo mismo da porque... Lo, lo que os digo, sienten los en cualquier parte del mundo. En cualquier franja horario. Eh, puedes sentir, puedes ese Radio Juká. En, en cualquier sitio, ¿eh? pues siempre que haya una, una conexión a internet y ya sabéis que no todo el mundo tiene necesariamente de todo. Hoy, hoy estoy especialmente especialmente contento de estar aquí. ¿eh? Eh, estoy especialmente a gusto, pero por una Una circunstancia por una causa especialmente miserable, o sea, y, y en el mío caso, eh, si el, el que fala lógicamente soy yo, eh, bueno, pues en el mío caso, ye, eh, eh, todavía más miserable, eh, si, si cabe la cosa y ella miserable en sí misma, eh, pero pero siendo yo el que el, el societus de la, de la causa esta, ye. Y nada más miserable, y nada más miserable. Bueno, eh, la cuestión, que de un tiempo a, a esta parte. Bueno, pues resulta que estoy batiendo récords. Hubo unos tiempos en que en que batía récords, ¿no? Eh, bueno, pues una vez que subí a la montaña más alta que subiera nunca. Bueno, pues bien, ¿no? Eh, hubo otra vez que subí en bici al puerto, pues también al... al más alto que nunca subiera o al más empinado bueno pues mira una vez tuve por cuestiones de eh no vais a pensar que me me prestar esas cosas pero una vez que tuve tuve en Canarias tuve en las Canarias cuido que fue la vez que que más que más leones de aquí tuvi porque para arriba llegué una vez hasta hasta Burdeos pero borderoos ni siquiera está muy para arriba de francia Parece pues que está para el medio tirando para abajo no te aseguro mira yo, con la afición que fui yo siempre a los mapas Parece pues mentira eh paz pues mentira que, que que tenga yo que tenga yo esta duda no debiera tenerla debiera debiera estar seguro de en qué latitud la exacta de francia está borderos pero mira no lo sé pero bueno lo que os digo fue el sitio yo cuido que más más al norte más más al norte que yo tuve, ¿eh? Fue un récord, fue un récord. De aquella, no sé si me pescancía de que yo era un récord, porque de aquella tenía yo 16 años, 17, no me acuerdo bien, 16 o 17, no me, no me acuerdo. O a lo mejor llen eran 18, espera, espera. Bueno, no, no, 18 no podían ser. Como mucho llen 17, pues sí, pues serían, los, serían los 17 añinos, ¿eh? Cuando tuve para pa Canarias no fue nada más ahí, bueno, si era nada lo tonto, ahí a tres, tres años por lo menos que, que tuve allí. ¿eh? Pero bueno, ahí sí fue también un, un récord, porque fue el punto más más al sur en el que, en el que tuve. Eh, el punto más al oeste, pues cuido que debió ser Lisboa, sí, porque más al pa, pa allá de Lisboa, para que no tuve nunca. ¿Mm? y el punto más al este en el que tuve pues debió ser Mallorca ya veis que yo tampoco y es que me muevo mucho ¿eh? el mío el mío círculo geográfico de influencia yo muy pequeño con bueno, influencia como si influyera en, en Burdeos o en, en Gran Canaria y este, o en Lisboa tanto los esboetes ahí eh, eh, esperando a ver que, que yo lo que yo digo que yo lo que yo mando para hacer la de Dios que hago la mar ¿Sí? Y, y, y un día voy a dar una orden y, y van van ¿eh? valeencia a la carga a la vez todos los de Burdeos, todos los de todos los de Lisboa y lo que pasa que bueno los de, los de Mallorca deben tener que pasar nadando la península y este los de gran Canaria deben deben tenerlo deben tenerlo bastante difícil Pero bueno, de todas maneras, estos eh, récords que, eh, que estoy superando de un tiempo a esta parte no tienen nada que ver con lo geográfico. ¿eh? Tienen que ver con una circunstancia bastante más miserable. Bueno, miserable desde el punto de vista del anedónico miserable. ¿eh? Hay otras personas que a lo mejor dirían, meca, qué bien, ¿no? qué guay, enhorabuena. ¿eh? Eh, sobre todo por un, por un de los récords. que no es el que, el que supere hoy, ¿eh? hoy supere uno que, joder, ya os digo bueno, y luego cuando vos lo cuente vais todos a decir, meca, vaya miserable de mierda, tenía que caer la cara de vergüenza estar ¿eh? predicando ahí unas cosas y luego haciendo otras, bueno, hombre incoherente soy eso sabéislo ya todos, más que más que de sobra ¿eh? Eh, la coherencia no es precisamente un Un, un rasgo, ¿eh? un rasgo a tener en cuenta en la mía persona, no, no, a ver, ¿para qué vamos a engañarnos, yo que sé? Pues, pues la coherencia, eh, eh, los músculos marcados, eh, hay una serie de cosas que no son rasgos eh, sin que llamen la atención de la mía persona. ¿eh? Hay otros que sí, es la miseria, eh, la panza flácida, eso sí. Pero, pero el otro el otro no, el otro no, en absoluto, ¿eh? en absoluto. Pero bueno, eh, eh, Indasina pues, va a llamar la atención esto que voy a contar. Mira, y uno de los, de los récords que cumplí, nada, y un es el manes, tampoco mucho más, y que que pescancieme de que bueno pues un día, de repente, eh, y era el día que más tiempo llevaba trabajando ah, en el mismo sitio, A jornada completa, ¿eh? porque bueno, si sí, es verdad que hubo otros sitios en los que trabajé, trabajé mucho tiempo, ¿eh? pero que igual digo a la semana ¿eh? a trabajar y, y el resto de los días, pues no tenía, no tenía que trabajar allí. Entonces, aunque fuera más más tiempo en, en años, digamos, no fue más más tiempo en términos absolutos de ¿eh? contar todo el tiempo. ¿eh? En este caso, si sí, en este caso, bueno, pues Pues batí el, el mío récord eh, Batí el mío récord de tiempo Seguí trabajando en el mismo sitio Eso ya eh, Hasta cierto punto ya tiene Un poquillín de, de incoherencia eh, Ya tiene un poquillín de incoherencia Porque yo que nunca un canso Tienes fartucos de, de, de sentirme Despotricar contra el trabajo eh, Que te da tanto tiempo En el mismo Como que no, eh, como que no Tiene mucho sentido Eh, iba a decir a ver, no sé si si sería quien, si quien a echar la cuenta ahora mismo del, del tiempo que tuve trabajando donde que desde que existe ese si programa eh, desde que existe el anedónico miserable cuando nació el anedónico miserable eh, no me acuerdo si era limpiador o si estaba el paro pero bueno, si era limpiador ya era media jornada y tampoco tuve mucho tiempo mucho tiempo allí Denpués tuve dos meses a jornada completa en otro sitio. Denpués tuve otros 12 jornada completa en otro sitio más. Denpués tuve nueve de seguido o menos, pero ahí ahí era, ahí ahí era media jornada nada más. después de de todo ese tiempo tuve, bueno, tuve seis a jornada completa en otro sitio. Sí, sí, hostia, es verdad, y es verdad. Y luego, bueno, pues un momento que podéis decir, mea, que se, se que miserable. No, no, después voy a contar una cosa que fue que esto que voy a decir ahora, quede de nada, en nada, ni una faragullina de nada, no, no, no, ni, ni de nada, no nada comparado con tal. Pues estuve trabajando en, en dos sitios al mismo tiempo. Va, eso no es raro. Yo, ya os pues, conté más veces el... La, la época la temporada los meses que pasé eh, en los que tenía cinco trabajos al mismo tiempo pero bueno no pasaba nada porque entre esos cinco trabajos sumaba los dos eh, el tiempo que echaba en todos el tiempo que echaba trabajando ¿no? el tiempo que echaba de en ir y venir y todas estas historias que ya era mucho más Pero el tiempo que, que echaba en trabajar efectivo, pues no llegaba a la media jornada. Y eran 17 horas, ¿eh? 17 horas a la semana. Entonces, bueno, eso, joder, pues bueno, no ya era tampoco tan miserable, ¿no? Eh, esto otro que vos digo fue más miserable, porque yo trabajaba eh, 8 horas en un sitio, ¿eh? o 7, no, y era una jornada de 7. Trabajaba 7 horas en un sitio y cuatro en otro. <risa> eso sí que fue, ¿eh? Podés decir, me con la mar, siete y cuatro, 11 horas, joder, ya te vale no sé qué, tal, bueno, fue, duró muy poco, ¿eh? duró muy poco, eso, yo qué sé, fue, fue una, una semana, después ya quedé con el, con el de, nada más es cuatro horas, ¿eh? nada más es cuatro horas, eh, y después de eso, después de eso, yo qué sé, a ver qué traba YouTube, y después, después de eso, joder, va pues a la pinza, yo cuido que ya, Eh, que ya que ya lo con los con los estos de horas sueltas aquí horas sueltas allá horas sueltas en el del otro liao. sí yo puedo que ya que ya fascina. y y después eh, después resulta que bueno pues cuando yo ya pensaba que que en un día iba a haber otro trabajo porque bueno de esos cinco que tenía ah bueno sí hubo uno que tuve Lo que pasa que sí, claro, no sabría deciros cuántas horas a la semana llera, porque cada semana llena un, unas horas diferentes. ¿eh? Y, yo, al principio cuando entré llenen 10, después que si llenen 12, después 14, después vaya a 12 otra vez. Después, yo no sé si la vez, cuando más debí llegar 19 o 20 por lo menos a la semana, pero era un trabajo de mierda. Trabajo de mierda, no en el sentido que a lo mejor piensen otros que yo un trabajo de mierda de eh, tener que, que trabajar mucho y cansar y tal. No, no esto nunca se sabe. Estaba, estaba ahí sentado y de paseo y tal y decir, hostia, hay que ser miserable, ¿eh? Pa, pa que de un trabajo eh, en el que no tenés que hacer otro que, que estar sentado y pasear y bueno tener que agarrar teléfono algunas veces y tal. Bah, pero es una mierda. porque porque el, el que mandaban aquello estaba estaba mal del tanque tíos. pero muy mal eh muy mal y eh, yo llevábalo bien yo tampoco yo que lo que lo llevara mal porque bueno a mí básicamente me lo ayudaba eh. amenazaba subrepticiamente con eso de de chate eh, y a mí como me lo ayudaba todo aquello viste yo estaba deseando que me que largaren al final conseguílo eh. me echaron me echarome, tal bien, bien bien estoy diciendo pero para hay que ser miserable pero pero hay que ser chungo ¿vale? Joder, y yo lo que hay hostia y nada después de eso no sé seguí con otro que ya duró en vez de la semana después eh, agarré uno es eh, sí, no ese sí fue hecho nada completa lo que pasa es que duró menos más un, un mes y pico eh, estaba bien estaba bien no no, no, no se sé, estaba mal y bueno después una que ves y ya fue cuando cuando digo yo bueno dije yo y si yo bueno yo cuido que que ya no me voy a volver a trabajar nunca no por no por falta de ganes ganes tampoco nunca nunca tengo demasiadas ¿eh? de de trabajar tampoco tampoco voy a de trabajar a ver de un trabajo asalariado. yo puedo tener ganes de trabajar en otras cosas por ejemplo la huerta trabajo cuando me pongo como un burro ¿eh? ahí sí que he hecho horas y horas y no me pescancio y... Y joder, pues préstame. Que después no, no saco una mierda, pero bueno, tam, debe ser que no soy muy bueno en no un debo ser. ¿eh? Muy bueno en no un debo ser en, en eso de la, de la horticultura. Pero bueno, oye, ¿ves? yo pongo póngame a ello y, y préstame. Eso, eso préstame mucho. Pero bueno, eh, de lo que estoy hablando, pues sí, de trabajos asalariados, de estos jefales, no porque te preste. ¿Eh? no porque te preste facelo que no te que, que a mí no me prestaba ¿eh? no los por, fais porque te preste facelo faislos porque pasa que no queda otro ¿eh? en mi caso para arriba lo, lo más triste y que bueno que, que en realidad sí que quedaría otro no que, que, que no tengo necesidad ahora mismo pero bueno uno trabaja muchas veces porque mucha gente yo cuido que trabaja porque está llenado y yo una idea esa idea de que hay que trabajar y es necesario trabajar hay que tener trabajo y coño no lo buena tienes trabajo y hoy qué pena que estés sin trabajo yo ya sabéis que lo fago al revés yo yo felicito a la gente cuando cuando termina de trabajar no felicito a la, bueno sí felicito a la gente cuando haga más trabajo porque bueno oye si quiere trabajar ¿eh? y está feliz trabajando pues pues claro que lo felicito ¿no? oye cada uno cada uno cada uno en cada dos una piragua que es es docena y cada dos una docena anterior y non sigo porque esto puede derivar hasta el infinito y lo sabéis o sea que no hay por qué seguir hablando de piraguas porque el ejemplo de lo que quería decir el apoyo este con la frase fecha pues digamos que ya lo que ya es lo difícil no qué quiere decir sencillamente que eso que que yo no me pongo a exulgar nunca los gustos de nadie, siempre que los gustos de ese de alguien no interfieran en ella, sabéis, en el ejercicio de la voluntad de de otra persona, ¿eh? En ese momento entonces entonces me tomé con los con los gustos de de cualquiera, del que fega falta, pero bueno, el mero fecho de trabajar. Normalmente ¿eh? puedes trabajar de carcelero o trabajar de, de matón, o bueno, en ese caso, si sí interfieres en, ¿eh? en el libre ejercicio de la voluntad de tres personas. Pero bueno, en general, la mayoría de los trabajos no interfieren en nada. Todo, todo lo contrario, lo normal, ya que precisamente el trabajo interfiera en el ejercicio de la, de la voluntad de la otra persona. Por cierto, un. Un, un, un descanso aquí, un paréntesis eh, Buenas noches, Macetu, ¿qué tal? Está Macetu en el, en el chat fue el, el primer chatero que me se metió hoy Bueno, el primero y a ver no sé no siendo que venga María me parece a mí que va a ser el único porque últimamente Tampoco poblado el tampoco poblado el chat ¿eh? Dime Macetu Me alegra volver a escucharte otro jueves Bueno, pues a mí me mucho que me escuches Macetu, de verdad, mucho, mucho Y, y seguía, seguía con el tema de... <coughs> De, de la, del récord este miserable que, que superé ¿eh? que superé, que ya os contaré joder, un, si hayáis ansiosos ya lo sabréis ¿eh? seguís sintiendo esto yo tarde o temprano seguro que, que cuento el mi récord miserable por lo que llevo dicho hasta ahora ¿eh? Eh, que no llevo falado otra cosa en, en todo lo que llevo del programa pues seguramente eh, ya podéis olvidar ¿eh? que da algo con algo tiene que ver con el trabajo asalariado ¿eh? con todo esto del, del empleo ¿eh? para mí que sí para mí que sí ¿eh? Eh, bueno para mí que sí yo ya sé que, joder, y una pista y una pista que estoy que estoy dando pues para ¿eh? para que para que vayáis adivinando bueno la cuestión es que eh, eh, como os decía eso pues eh, Mucha gente que está deseando trabajar y oye pues doy ellos ¿eh? la norabona cuando cuando trabajo de normal a la gente con la que tengo confianza bueno puede que ser que ellos dé a la norabona cuando tienen trabajo cuando hagan trabajo y oye que estén buscándolo pero lo que casi nunca en un resisto ¿eh? Hombre, cuando hay un poquito de confianza porque si no puede pues entall ellos mal y felicitar a la gente cuando cuando acaben de trabajar cuando paren de trabajar Porque yo por lo menos pienso que, ya sabéis, que, que en mí no abonden los momentos felices. ¿eh? Eh, bueno no pues abondar, no no supongo que bueno pues que la media de momentos de experimentar momentos felices estará en para de la mía que para eso soy pues, para eso soy anedónico no pero bueno mo momentos que suelen ser muy felices y cuando cuando termino un, un trabajo el día que acabo el, tengo una memoria el día que acabé de algunos trabajos fui muy feliz no sé, y era como si en ese momento mmm, por un lado me, me sintiese libre, ¿eh? ¿Mm? me sintiese con espacio, de repente pasaba de estar de, de como constreñido ¿eh? Eh, como estar entre en en cuatro paredes aunque no fuera real ¿eh? pero bueno, y era esa la sensación que tenía estar como constreñido, de repente tener, tener un espacio libre y era como si ¿eh? final el, el, el pasillo Y, y viera, de repente, una inmensidad delante de mí. Sí, yo cuido que llegue la manera más, más a fallaiza de, de, de explicarlo para para intentar que se entienda, ¿no? A ver, hombre, vale, sí, seguro que me puede salir cualquiera con eso de, sí, va, pero hay gente que tiene falta de perros todos los meses porque, porque yo qué sé, igual tiene que mantener un fío o... o igual tienen cosas que pagar o tal sí, sí pero si no digo que no no digo que no pero lo uno también no quita lo otro ¿eh? una cosa ya que bueno pues una persona cualquiera eh, tenga esa necesidad ¿m? de trabajar porque tenga una serie de necesidades económicas que no pueden ser satisfechas de otra manera que cambiando pues bueno la, el su so tiempo la su so salud el su so esfuerzo Eh, a cambio de, de dinero, ¿eh? una cosa y eso, pero yo, mira, siempre diré que, que digan lo que digan, bueno, no, vale, sí, ya sé que nunca se puede decir ni en todo, ni en nada, ni siempre, ni nunca, pero oye, yo cuido que casi toda la gente, ¿eh? si tuviera oportunidad de no trabajar, y digo no trabajar en un trabajo asalariado que... que sencillamente y fuera como si dijéramos impuesto, no estoy refiriéndome a estar todo o día tirado, tirado en el sofá, no me no no estoy refiriéndome a eso. Si si yo por ejemplo no trabajare, no tuviera trabajo salariego ahora mismo, pues seguro que pasaría mucho tiempo trabajando, pero no que a mí me diera la gana. pasaré mucho tiempo trabajando en la huerta. A lo mejor también pasaba tiempo trabajando en escribir. Bueno, eso más difícil porque como que eso ya se me pasó mucho tiempo, pero bueno, había la posibilidad de que volviera ¿eh? y podía pasar horas y horas. Cuando me prestaba a escribir podía pasar horas y horas escribiendo. ¿eh? ¿Y eso ya era trabajar? Bueno, sí, trabajar sí, pero no era un trabajo asalariado impuesto por por unas necesidades a ¿eh? A eso me refiero. Yo pienso que todos, ya sé que es peligroso decir todos, pero pienso que casi todos, casi todo el mundo estaría de acuerdo en que, bueno, pues querría más no? No, no trabajar, no tener que someterse a, a eso que yo digo, bueno, pues hasta cierto punto es esclavitud, eh, que no lleve esclavitud permanente, lleve una esclavitud por, por ocho horas, bueno, sí, Eh, y una esclavitud por ocho horas en la, en la que el, el amo, eh, ese amo difuminado, que yo no soy de los que piensan que los empresarios son todos unos malos, explotadores, habrá los que sí y hay los que no. Y ahí, a ver, seguro, yo estoy por, por apostar que mucha gente de la que te has sintiendo mejor ahora mismo, conozco gente que, que igual tiene empresas y gente trabajando para ellos una persona o dos personas trabajando para ellos y es yo me es lo mismo que cualquier otro no yo cuido que llegue un, un error un error muy grande pensar que, que, le, que una persona por el fecho de ¿eh? por el mero fecho de de, de de ser un de ser empresario pues que que, que una mala persona y que llegue el enemigo Yo pienso que no, pienso que no. Pienso que eso, bueno, pues no estaría mal reflexionar un poco, ¿eh? Que, que aún, eh... digo caúm, ya os digo. Eh, pues eso, que estaba hablando de que, bueno, que al fin y al cabo, eso del trabajo salarial, no es tan diferente de, de la situación de esclavitud, ¿vale? Si la esclavitud yeren eh, 24 horas, eh, en es que, bueno, toda tu vida, digamos, Estaba sometida ¿eh? a los deseos del, del amo. ¿m? Del amo tenías que trabajar como un burro y dábate el tiempo justo de descansar y dábate la, la comida justa para que, pa que pudieras seguir adelante. Eh, ahora ya es diferente, ahora ya no son 24 horas, ahora son supuestamente 8. ¿eh? Aunque muchos de los que te sintiéndome, seguramente podréis decir: eh, Sí, quisiera yo trabajar 8 no más. Ah, días que también eh, os contaré eh, bueno 8 10 12 ¿m? pero bueno ya no son los 24 claro en ese mientras ese tiempo eh, no deseas de ser también un esclavo como esos esclavos de, de Nantes. me diréis cualquiera o oh, no no porque si te cabréis en un momento dado mandaste a tomar por culo y marches y de la otra manera no podías porque perseguiente y de latigatos la sí eso es verdad eso es verdad pero bueno también vamos a ver cuánta gente cuántos casos conocéis de eh, del que más manato a tomar por saco y marcha ¿Eh? a ver los aílos ¿eh? más claro que los hay ¿eh? y no, tampoco es tan raro pero bueno son son escasos son son minoría La mayoría de las personas eh, están, están absolutamente eh, esclavizadas en, en esa situación. No sé, eh, ponte uno que para llegar al, al trabajo tiene que levantarse todos los días a las seis de la mañana. Bueno, pues lo normal, lo lógico, lo que a mí me parece razonable, y que si una persona Llevando todos los días a las seis, bueno, pues a lo mejor un día dice, uff, no tengo ganas, hoy querría más levantar a las seis y media o a las siete, pero no puede, ¿eh? no puede porque tiene que ir allí, tiene que ir allí. ¿eh? Eh, mira, Macetu, anedónico, si consideras esclavitud el trabajo asalariado, ¿Por qué crees que el jefe no debe considerarse el enemigo? Hombre, eh, mira, préstame, préstame hablar de este tema porque bueno, últimamente estoy falándolo bastante con otra gente. Bueno, pues porque considero que muchas veces eh, ese jefe no deja de ser un, un esclavo exactamente igual que igual que tú, igual que igual que tú, no, me refiero igual que los que los dos empleados, qué sé yo. A ver. ...yo conozco más de una persona... ...que para ganarse la vida... ...pues en cuenta de... ...bueno pues un trabajo por... ...por lleno, ...pues montó el, el su trabajo... ¿eh? ...y a veces pues bueno... ...porque echar en un hábito... ...pues metió a un, a un empleado... ¿eh? ...y hombre... costaría mi trabajo considerarlo el enemigo de nadie, ¿no? A él no estoy pensando en una persona en concreto porque son varios casos los que los que conozco. Pienso que no no tiene no tiene mucho mucho que ver. El el pienso que no influye el criterio, que no lle la variable es decir, venga si si desarrollo un trabajo salario, necesariamente El mío jefe, la persona que me contrata, la persona que me paga y el mío enemigo. No, no necesariamente. Eh, seguramente habrá muchos casos en los que igual sí. ¿eh? Aunque no lo mejor me ofende por, por ser el chefe. ¿eh? Supongo que yo tuve chefes buenos y, y malos. Y los que hieren, los que fueron más, más gilipollas normalmente son... Bueno, pues... Eh, los que no eran dueños de aquello, digamos, ¿eh? normalmente esos muy los más gilipollas. Y también es verdad que rara vez estuve yo trabajando para un sitio en el que ¿eh? en el que fuera en el que fuera el, el, el jefe el dueño de, de aquello, al mío jefe directo, digamos. Mira, pero pero dime, ¿hace tú llevos? Eh, pero el jefe se queda con parte de la riqueza que queda el trabajador, ¿no? Eh, yo considero legítimo el hecho de que alguien se quede no, perdón, yo considero ilegítimo el hecho de que alguien se quede con el fruto del trabajo de otros. No le doy ese derecho a nadie. Bueno, no, no pues, que conste que, que a mí no me parece mal eso, ¿eh? eh lo que ocurre que es inunidad ah, y dice, eh, no, entonces ahora ya ya es más hoy eh, perdón, que fuese el chat, tengo que dar al tengo que darle aquí al al recargar, ¿eh? A ver, que vuelva, que vuelva, que ahora que estamos en medio de, de una conversación tan interesante, a ah, eso que dice tú. Y yo soy trabajador asalariado, ¿eh? Bueno, pues entonces y es extremadamente incoherente, ¿eh? Bueno, como yo, eh, tampoco, ya ves que yo tampoco llegue que ¿eh? que me de, que me destaque por la mi coherencia. Pero bueno, eh ciertamente eh, sin unidas el, el ese derecho a, a Naide, va joder pues estaría bien sencillamente eh, evitarlo pasar de ello. Claro, luego a lo mejor eh, lógicamente eh bueno pues sus necesidades que lo dicho tendrás necesidad de, de la necesidad la obligación casi de, de esclavizarte de, de someterte a esa esclavitud de, ¿eh? de esa situación que, que realmente desprecies ¿eh? yo cuido que como la mayoría de la gente no no conscientes pero bueno oye qué sé yo pero bueno posiblemente pues, no te queda otro que que seguir ahí ¿eh? bueno pues eh, también a, no estaría mal plantearse Si sí, efectivamente, no queda otro. ¿eh? Supongo que sí, que en realidad no queda, no queda mucho más, ¿eh? no queda mucho más. Eh, también sería bueno preguntarse hasta qué hasta qué punto fue falta. Yo cuido que hasta qué punto fue falta en esa en esa cantidad, en esa proporción. Yo soy otro que piensa que, bueno, pues que sí, que trabajar, aunque bueno, hay los todavía más radicales que en este aspecto y consideran que es pues, posible vivir sin, sin ese trabajo saldeado y sin ser tampoco, eh, sin autoemplearse y, ni en estas cosas. Pero yo, bueno, pues soy a lo mejor un poquitín más, más conservador o o menos menos atrevido que ellos y pienso que lo mejor sé que no queda otro que de en cuando trabajar trabajar quiero decir salariadamente pero también conste que pienso y luego veréis que esto me falla a mí todavía mucho más inquietante que me hace tú terriblemente más inquietante también es de los que piensa que que yo muy triste y muy triste someterla la vida, ¿eh? someter la vida propia, someter, bueno pues la vida de cualquiera a, a esa esclavitud, ¿eh? a esa esclavitud, porque ¿qué es lo que, lo que gana uno con esa esclavitud de, de ocho horas, bueno pues cámbiala nada más, en general, por perres, ¿eh? puede cambiarse por más cosas, puede cambiarse también por, bueno pues por relaciones sociales, bueno, pues si estás siempre solo y triste y estas cosas, pues a lo mejor, oye, pues si cuadra que tienes un trabajo en el que trates con más gente y tal, pues a lo mejor estás incluso a gusto en el trabajo. Aunque supongo que incluso el que está a gusto en el trabajo, ¿eh? por las circunstancias que se haya, también desearía de algún día, ¿eh? de algún día, pues, pues no tener por qué... porque de ir a ese sitio, al mismo sitio, a la misma hora ¿eh? porque estar en, en esa misma coordenada espacio espaciotemporal todos, todos los días de, de la subida, la mayoría o bueno, como decía Terry Pratchett ese autor que a mí tanto me presta en, en una, de las, en una de, las, de las novelas del mundo disco cuido que llera en, en dioses menores para que llera esa Onde un donde uno un, pues bueno pues, eh, un viajero llegaba a una ciudad donde se llevaba el esclavo y por meter un esclavo y entonces bueno pues, estaba hablando con él y tal y pregunta y bueno eso de ser esclavo cómo es fatal fatal esto esto horrible y en un sé qué y tal y entonces preguntaba el viajero y qué que nunca nunca piensas en escaparte y dice sí me sí claro que sí todos los años me escapo Un mes por lo menos, escapo por ahí y tal. Pasa que, que luego vuelvo, pero, pero ¿cómo que, que después vuelves? ¿Vuelves? Siempre sí, aquí, oye, dame de comer y, y de dormir y total. ¿Qué debo hacer yo? ¿Eh? ¿Qué debo hacer yo? Pero ahí tal, ¿en? sin, ¿sin, sin, sin estar <risa> esclavizado. Bueno, pues viene a ser un poquillo lo mismo. Que, como decían los potato, ¿eh? que qué voy a hacer sin nada que hacer. ¿No? Ahí está. Bueno, pues resulta que hay muchas cosas que hacer. Y a lo mejor, precisamente, pues bueno, eh, si, si, si los que tenemos ideas de cosas que hacer, pues nos gustaría, nos gustaría no perder el nuestro tiempo trabajando, ¿no? Pero en Asina, eh, yo batí récords últimamente. Que costa que no se me escació, ¿eh? Que yo iba a hablar de, de récords y, y no se me escació todavía. Te quiero yo seguir hablando de, de los récords. Eh, un un récord, ¿eh? cumplirlo ahí eh, unas semanas, no sé, habrá un par de semanas o tal, una cosilla, una cosa así. ¿na? cumplir el récord de y Triste ¿eh? y dame cierta vergüenza de decirlo, ¿eh? <risa> que no haya ninguna broma, que de verdad, que me da, no sé, normalmente no me avergüenzo de nada, de, de, de las cosas que hago Pero pero en este caso avergüenzo me de, de esta incoherencia tan enorme. ¿eh? De este destino de tener necesidad ya por embargo, bueno, pues, pues dedicamos a trabajar hoy llegó el el el morrayero. Está entrando por la puerta. Ah, no, no, y el morrayero este y otro. Bueno, no sé, eh, prendió la luz o lo mejor. Y un fantasma porque no me eh, no me dio tiempo a, a verlo muy bien. Pero bueno, que vos decía que, que, que hay unos, unos hermanes, pues bueno, cumplió un triste, un triste récord, un triste récord que bueno, pues cuando ya uno lleva más de la mitad de la de la vida de la vida vivida, pues a lo mejor piensa que ya no va a llegar ese momento, ¿eh? que, que ya pasó y que pero no. Pero, llego aquí. Hay unas cumplí ese un Un triste Un triste acontecimiento Que sigue creciendo cada día Cada día que pasa ¿no? Cada día que pasa Soy un poquitín más miserable Que el anterior Porque hay unas Poques semanas Cumplí eh, El mayor periodo De tiempo trabajando a jornada completa en no un mismo sitio, no me os parece, triste. Yo nunca nunca trabajara más de, bueno, pues, yo qué sé, eh, nunca trabajara un año entero en el mismo lugar, a jornada completa. Ya, por embargo, pues, pues hay unos pocos hermanes, pues, pues. Cumplió un año a la nada completa en el mismo sitio. Y, y lo más lo más triste de, de todo es que ahí sigo. ¿Mm? Y cada día que pasa ¿Mm? un poquín más, el récord va creciendo. More. These bugs just fuckin' eat Soon they'll me hundreds more too Invest my head Invest my bed These bugs all stop at that. Until I kill them all day And then the eggs To fucking catch If I don't last again It's heaven I'll hatch And at this time I will truly go insane My nervous system's tired From the years I've ever been dead It is the function of my generation to stand it's Bueno, sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo Radio Cucar, Radio Cucaracha, la Radio El Kieverdubiu. Sigue sintiendo al anedónico miserable que hoy estás perfectamente te de por qué es tan increíblemente miserable. Tía, espera que, que escribí un montón de cosas aquí aquí el, el chatero un macetu y la cuestión es que como ahora mismo estaba porque bueno la, la, fue la hostia, eh aquí la gente entra como Pedro por su casa vino un, un, un colega y puso o a sea, hacer cosas ahí en el local ni siquiera entró para acá la gente piensa que ¿eh? la gente piensa que, que puede venir y tal pero bueno en fin y, y nunca darse ¿eh? eso ya lo peor Aquí puede venir todo el mundo, pero tiene que hablar por el micro y, y quedar y todas estas cosas. Pero bueno, bueno, qué pasó ayer lo que lo que me decía lo que me decía Macetu. Eh, dice así: no me gusta el trabajo asalariado. Pienso igual que tú. Creo que el trabajo asalariado, el trabajo es necesario, pero de la forma asalariada. ¿Eh? A ver. A ver, a ver. No me gusta el trabajo salario. pues igual que tú, creo que el trabajo es necesario, pero de la forma, eso es, es que hacéis ahí un no. ¿eh? Y, sin embargo, mi oficio me gusta, intento ser bueno en él. Bueno, anda, oye, pues, joder, eso está muy guay. A ver, dice, pero no de la forma sale. Ah, bueno, caro, eh, no te fastidias, eso, eso ya es precisamente lo que yo digo, ¿eh? ¿por qué no me gusta todo lo que faes? A mí, dentro de lo que cabe, pues un buen porcentaje, por lo menos un 20% de lo que falgo, también me presta. Dicié hay hay muchos años, ¿eh? lo que pasa es que, bueno, al final, al final, bueno, que soy incoherente, soy miserable, joder, ya está. Hay muchos años, dije de si yo eso de, bueno, pues no voy a volver a, a trabajar, ¿eh? por lo asalariado, no voy a volver a trabajar si no llena algo que fadría, igualmente. de manera voluntaria. Es decir, eh, yo tuve muchos trabajos ¿eh? que si los tuviera que hacer, eh, si los hubiera tenido que hacer en, sin cobrar, hubiera los hecho también. ¿Sí? Sí, sí, en serio. no A mí me decían, esto que... Yo qué sé, pues un tiempo que... ¿eh? Que, de, que tuve trabajando Bueno, en general, casi todas las veces que tuve y trabajando con, con gente. Y, y las veces que tuve trabajando con gente Y en el mío trabajo consistía en, en echarles un hábito a, a esa gente eh, Todas esas cosas yo hubiera hecho igualmente en, en sin, en sin falta de cobrar eh, Lo que ocurre es que bueno, pues convertirme en un... Bueno, convertirme siempre lo fui, siempre fui bastante coherente y en cuenta de mantener esa postura y, ¿eh? y decir, venga, pues no voy a volver a, a trabajar más que en cosas que realmente me satisfagan, me satisfagan porque les hace igualmente, aunque aunque no fuera a cambio de perres, pues resulta que acabe haciendo cosas. Bueno, a ver, vamos a ser también un poquillo por pues una vez en la vida, vamos a, ¿eh? vamos a dar un poquillín de, ¿eh? de, de chance a mí. ¿eh? que conste que yo por ejemplo cuando empecé a a trabajar en este sitio en el que en el que hoy batí bueno hoy no hoy batí un récord también que no os lo conté todavía luego vos lo voy a contar coña eh, pero bueno ya batí el récord hay unos hay unos semanas de, de la cantidad de tiempo trabajando en el en el mismo sitio más de un año más de un año llevo ya poco más de un año unos días más de un año pero ya llevo más de más de un año trabajando a jornada completa en el mismo sitio madre de dios en fin bueno pues que la la cuestión llegué eh, es que cuando cuando empecé a trabajar aquí pues pensé que que debía ser, de eh, ser uno de esos que debía eh, ser uno de esos que facería, que fadría que igualmente bueno pues de manera voluntaria eh, claro decía yo cómo es posible eh, que un trabajo que, que yo fadría igual sin cobrar Me pagan tantos perros, tantos perros que a lo mejor a otros niños parecen tantos, pero a mí, como no tengo falta de tantos, parecen muchas... Claro, luego descubrirlo con el tiempo, porque, porque a ver, sí, esa parte que ¿eh? ...que yo padre igual de manera voluntaria, pues pues es una parte muy pequeña. ¿eh? Y es una parte muy pequeña y que cada vez me da la sensación de que va siendo más y más pequeña. No sé, eh, la mayor parte del tiempo dedico lo, dedico lo tres cosas que, que, no, que no me gusten pre, precisamente. Pero bueno, estoy allí, no sé exactamente por qué estoy. Bueno, supongo que un poquillín, pues por una por una cuestión por la que más de uno seguramente hacemos cosas que no necesariamente faldríamos por la nuestra, eh, puramente por la nuestra voluntad individual. y que haya también por contentar un poco a gente a la que a la que queremos ¿eh? y, y gente que a lo mejor no asume no asume esto de, de, de bueno que no es necesario esto del trabajo salarial la mayoría de la gente piensa que bueno por lo que decíamos en antes que, que hay una fortuna que hay una bendición el trabajo hay que no falte claro porque bueno pues porque crecieron en China, Sintiendo eso, ¿sí? con esa idea entrando ellos, clavándose ellos en la cabeza, viniendo de dos partes. ¿eh? O incluso porque depende el tiempo que tengan, pues a lo mejor pasaron por un tiempo en el que... Pues sí que hacía falta. Sí, sí que hacía falta el trabajo salarial Y no para cubrir necesidades creadas. A lo mejor para cubrir necesidades reales. A lo mejor sencillamente para para no morrer de fame. ¿sí? A lo mejor sencillamente para comer. A lo mejor, sencillamente, para pa poder hacerse con melecines cuando uno estaba ¿eh? enfermo. Cuando se ponía gafón, ¿eh? para poder tirar de, de melecines. Eh, a lo mejor para pa alimentar a un, unos niños. ¿eh? ¿Sí? Pero para alimentarlos, no, para alimentar a los de. No, no, para alimentarlos directamente, para poder darlos de algo, ¿eh? para poder tener un, un sitio en el que vivir. Incluso aunque fuera un ...un chabulo de mierda, ¿eh? cuatro maeros, pues sí, lo mejor para eso hacía falta en ese momentos trabajar, y a lo mejor esa gente, como creció ¿eh? con eso, ¿eh? y esa gente sí que consideró el trabajo una, una bendición, y esa gente sí que dice eso de que no falte, ¿eh? que nunca no falte. A lo mejor, socialmente el problema que tenemos los que somos más mozos, ¿eh? y pensamos que bueno que esto de, pensamos a ver y con argumentos no llevo un pensamiento humano eh, pensamos que, que el trabajo es una mierda y que eh, debiremos intentar librar de él y a lo mejor sencillamente porque estamos refolfiados porque estamos refolfiados y porque eh, tenemos de todo y no tenemos no tenemos necesidad ni necesidades creadas ni necesidades sobre todo de les de deles de verdad. Bueno, necesidades sí tiene ahora mismo que es todo el mundo. ¿eh? Metí yo la pata aquí, dije lo que no quería decir. Ahora lo que hay son necesidades de mentira, no son necesidades reales. No son necesidades cuando los nuestros abuelos o los míos, por lo menos, bueno, pues tenían que, que trabajar como burros para sacar dos duros y con esos dos duros, pues, pues poder comer, ¿eh? Pero muchas veces eh, cuando cuando los mis me cuenten eso de eh, de cuando la pita ponía un huevo y fríen un huevo para comerlo entre entre los seis hermanos bueno pues sí y acuérdome de cuando me de yo le preguntaba digo pero seguro que porque mira eso dio una dio, dio un, una señal buena un indicio bueno del darle ¿Eh? cuando yo decía al mi abuelo, cuando yo me empeorraba en, en cultivar cosas en, sin falta de, de chayos químicos y tal, y el mi abuelo echaba químico, y yo decía, oh, pero abuelo, hombre no hay falta de echarlo seguro que cuando tú ya eras niño, ¿eh? seguro que no le chavis, que no echabais de esto, y él miraba para mí y decía, sí, pero cuando yo era niño, ¿eh? pasábamos una fame Igual sacaemos cuatro patates, ¿eh? igual sacaemos tres avellanes ¿eh? y con eso venga a tirar ¿eh? y a comer verdes todo el año. Y claro, entonces cambia un poquillín de, ¿eh? de manera de, de ver las cosas. Igual sí que ya que estamos un poco refalfiados. Igual ya que el, el trabajo, pues mmm, igual nos refogamos un poquillín los que los refogamos por, por refalfio. Podrá ser podrá eso, o lo mejor sencillamente y es que eh, hay que ubicarse en el, en el sitio y en el sitio y en el lugar en el que en el que estamos. Quiero decir, eh, el trabajo en sí mismo, el trabajo asalariado, el trabajar eh, para palgamar pa pa a cambio de perres, pues a lo mejor no significa lo mismo, en, eh, o no puede valorarse igual en todas las situaciones y en. y en todos, los, en todos los momentos, y en todos los lugares. Bueno, estoy yo también otra incoherencia tremenda, porque yo que siempre mmm, despotrico contra el relativismo y estas cosas, estoy convirtiéndome un poquillo en el relativista, supongo que, que habría que, que buscar qué tiende bueno, qué tiende mal el trabajo, bueno, vamos a decir que mal huye siempre, pero hay de algunas veces que hay, bueno, pues, digamos que en, el, en un continuo, en el que en un extremo tean les necesidades reales y en el otro extremo tean les necesidades creadas eh, El trabajo, al fin y al cabo, pues es un medio para cubrir, para algamar les perres necesarias para cubrir una serie de necesidades. Mm -hmm. Bueno, pues no es lo mismo seguramente las situaciones en las que esas necesidades son reales, básicas, que... Las situaciones en que las necesidades son más creales. Eh, yo cuido que aquí y ahora ¿eh? nosotros aquí en este entorno trabajamos seguramente, el trabajo asalariado está mucho más cerca de la necesidad de cubrir ¿eh? lo creado, lo irreal. ¿eh? Está más cerca de cubrir las necesidades que no son tales, las necesidades creales. creáis, ahora mezcléles yo les creáis les reales no no está más cerca de cubrir las necesidades creáis que las necesidades reales ¿Mm? por ejemplo yo pienso muchas veces en mí ¿por qué trabajo yo? ¿Mm? trabajo y a cambio consigo perres en, el, en la parte buena digamos de la balanza voy a poner que, que consigo perres en la parte mala voy poner que he hecho he hecho tiempo Perdo mucho tiempo no pierdo más el tiempo de la jornada laboral completa Perdo el tiempo de ir el tiempo de volver el el tiempo en el que sencillamente estoy cansado y como te cansado no puedo las cosas que que yo querría hacer Yo soy ya más de anedónico, también soy apático. Y en la sina, siendo apático, los apáticos tendemos a, a no hacer nada. Yo soy capaz, desgraciadamente, de pasar muchas horas sentado en una silla, ¿eh? mirando no para la tele, ¿eh? no para el teléfono pequeñuco. ¿eh? Yo no miro para esas cosas, pero soy igual de miserable porque soy capaz de pasar un montón de horas sentado en, en un sillón y mirando para. ...mirando por la pantalla de un ordenador... ¿eh? ...un ordenador... ...madre de Dios que refalfio... ...muchas veces lo pienso... ...que, que a lo mejor tenía que... ...desfacerme de, sí, de ese ordenador... ...que una manera de... ¿eh? ...de acabar con... ...con la apatía... ...sería precisamente desfacerme de, de... ...de esa distracción... ...que en realidad no me proporciona... ...prácticamente ningún placer... ...pero sencillamente estoy ahí... echando, echando el tiempo, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el argumentario este. Eh, Pongo el ya positivo de la balanza, pues les perres. ¿m? Habrá quien diga también la cotización, estás cotizando. Sí, bueno en ese sentido soy realista, no pienso yo que la cotización vaya a tener ningún ningún efecto positivo en, en mi persona. Eh, hombre, yo personalmente, mmm, con la última reforma, ¿eh? esta de que, que para retirarse tienes que, tener, tienes que cumplir los 67 y, y tienes que tener 35 años cotizados, pues ya, aunque, aunque siguiera trabajando, que no creo, ¿eh? a la jornada completa de aquí a que cumpla esos 67, si que llego. supuestamente voy a llegar a los 70, o sea que sí. Eh, cubría yo los los 35 esos que me falta. O sea que en realidad retiro no voy a tener, no voy a tener el retiro pagado, vamos, Una una pensión de de jubilado, que no voy a tener la que no voy a tenerla nunca. O sea que bueno, yo personalmente esa parte que hay que en el ¿Eh? El, el plato positivo de la balanza poquita la eh, puede ser nomás eso los perres, que lo jugaremos a ver hasta qué punto esos perres son son tan importantes o no porque eh, yo mal lo estoy poniendo muchas cosas ¿eh? estoy poniendo el, el tiempo ¿eh? estoy poniendo el, el tiempo no solo de lo que dura la jornada de, de trabajo Eh, y también el tiempo que he hecho en ir allá y yo no he hecho mucho que por fortuna eh, vivo a vivo a, un, a cuando oye 3 kilómetros me parece eh, sí 3 3 4 kilómetros eh, del, eh, de del del sitio de trabajo soy poquísimo llevo un momento ¿Mm? tengo compañeros que vienen al que y a veces tuve trabajos que llegan al el tú y echaba bastante más tiempo en el desplazamiento que que en trabajar. También es verdad que yo siempre los desplazamientos cuando yo era al quinto pino, y no fuera de aquí, a mí prestaban pues, porque yo siempre siempre moví en transportes públicos. Entonces aunque aunque echara mucho tiempo, pues mejor, porque yo en el transporte público y el sitio en el que mejor llevo Y a mí me encanta el llegar. Curiosamente en este trabajo, con este trabajo de ahora, estoy estoy un poqueñín de, ¿eh? De, de ese caño, eso de eso del hierro... Claro, ahora ya en no un viaje, ya en no tengo... Eh, ya en no un coño trenes, ya no en eh, un autocares. Mm, vaya, en fin, ¿eh? voy a ponerlo también el <risa> del plato, del plato de, de lo negativo. Otra cosa es eh, él ese lujo, la, la mi salud está resintiéndose... como yo. Y todavía al penas lo noto, pero cuando pasen unos años va a ser terrible va a ser tremendo ¿eh? va a ser tremendo como, como va a estar el mío cuerpo, si ya no está muy bien de por sí, pues el hecho de estar una jornada completa sentado ¿eh? tengo un trabajo de esos que trabajé sentado, los que tienen que trabajar de eh, haciendo esfuerzo seguramente dirán, joder qué suerte ya, pero bueno ¿eh? suerte relativa Yo querría más mueve un poquillín ...porque termino con unos dolores de espalda... ...buah, tremendos... ...pues claro, está también eso de que... ...oye pues... ¿eh? Como, ...como no tienes mucho tiempo... ...para andar haciendo la comida y tal... ...y para arriba tienes perres... ...pues venga, en cuanto a hacerlo... ...vamos a comprarlo... ¿Mm? ...vamos a comprarlo ya fecho ...claro, supongo que... ...que eso es el, el sistema digestivo... ...el estómago y... ...y demás órganos del sistema... Bueno, pues no lo agradecen especialmente mucho. Seguramente van van degradándose. Seguramente no es igual de bueno hacerte en casa un arroz y echar y cebolla y ajo y tomate. Igual no es tan bueno como como dirá Álvarez y hoy pongo un pincho. ¿De qué? De eso no sé. Agarras un pincho de de carne rebozado y meteste eso. Seguramente está frito con, con aceite que no es igual ¿eh? al que uno echa en casa. ¿eh? Y seguramente no comería uno así en casa, pero bueno, ¿eh? por pues eso tienes perros para no tener que, ¿eh? por pues eso ganas es perros, trabajes ¿eh? para ganar suficientes perros como para poder permitirte cosas como como comer, como comprar la comida por ahí, ¿eh? en cuanto a hacerlo tú. Y es curioso, porque si no trabajares, no tendrías falta de... ¿eh? No tendrías falta de, de comprar esa comida. ¿Fadríasle tú? ¿Fadríasle uno mismo? Pero por embargo, ¿eh? por embargo... ¿eh? Por embargo, trabajes y crees esa, esa necesidad. Diz, mira, dice el WES 557. A mí me encantaría ser asistente a Zonorem de Anedonia. ¿No me quieres contratar? Hola, oh, mi miserable adorable. Eh, eh, eh, lo que yo te pudiera contratar me parece a mí que a ver no, no sería muy eh, no, no sería muy rentable no sería muy rentable y además eso pues visto de fuera todos los trabajos pueden eh, bueno todos de algunos trabajos parecen atractivos como en el que estoy yo ahora yo veo desde fuera y parecía más atractivo pero desde dentro ya igual no son tan no son tan guapos como podían parecer el idealismo tiene eso por algún motivo somos capaces de imaginarles situaciones como ¿no? como ideales como mucho mejores de lo que ¿eh? de lo que se dirían en el en el momento que bueno pues que realmente que realmente estamos en ellos pero bueno oye pero bueno voy a seguir con el mismo comentario porque estaba llegando a un punto en el que me Bueno, que me parece muy interesante. Que ya el punto es y de decir hasta qué punto el propio trabajo asalariado no crea las necesidades que el mismo cubre. ¿Cuánta gente hay que, bueno, está el el el típico de hecho dicho ese de tengo que comprar un coche para ir a trabajar y tengo que trabajar ...para pagar las yetras del coche... ...que tengo que comprar para ir a trabajar... ...porque pa tengo que trabajar... ...para pagar las yetras del coche... ...que tengo que, que tener para ir a trabajar... ...yo no sé es esa relación... Pero, ...pero si pensáis un, un poco lleno ...igual no tanto... ...igual no tanto en muchas situaciones... Eh, ...yo por ejemplo... ...nunca hubiera tenido la... ...necesidad de... ...de, de, de comprar... ...comida... Eh, ...comida fecha ya y tal... Si, ...si no fuera porque he hecho tanto tiempo en trabajar... ...y caso tanto, para arriba... ...caso tanto que luego no... Eh, ...que luego no no, no... ...no tengo fuerza, no tengo gana de... ...de ponerme a, a cocinarlo yo... ...hombre, muchas veces, todavía los, la mayoría de las veces... ...sigo cocinándolo yo... ...pero también es verdad que... ...que porcentualmente he subido de una manera significativa... La cantidad de veces eh, es que, bueno, pues no es que, que lo compro, ¿eh? es que me fuego con ello por ahí. Eh, por fortuna, no se me ocurre a mí, yo cuido que, que aunque te trabajaré, me tocaré trabajar yo, eh, José, buscaría la manera. Bueno, muchas veces me tocó trabajar yo y busqué la manera hasta ahora de, de no necesitar un. ...un quemador de dinosaurio muerto... ...pero bueno... ...yo curioso... ...yo curioso como... ...como casi todo el mundo piensa... ...que es necesario para... ...necesario para... ...para trabajar ¿no?... ...hay que entrar un coche... ...hay que intentar hacerse con un coche... ...porque así no... ...abrense las pos, dos posibilidades mucho... ...hay que tener un coche pero para trabajar... ...no y para... ...yo que sé... ...pues a lo mejor... ...para poder ir a un sitio... ...que te preste ir... ...eh... Poder ir al monte, yo reconozco que, bueno, a ver, que entre el tren y bicicleta se puede ir a muchos montes. ¿eh? Yo pasé una temporada con el, con el mi amigo, el, el Trovador. Por cierto, un saludo, y mucho que no saludo al, al Trovador. ¿eh? Eh, un saludo muy grande, Trovador. A ver, a ver cuando, cuando puedes volver otra vez por este, por este estudio. ¿eh? Prestaré, me, prestaré me mucho poder volver a, a charlar contigo, a compartir una. Una noche tan edonia. ¿eh? Pero bueno, pues acuérdome de los tiempos aquellos en los que el trovador y yo agarrábamos el tren, montábamos las bicicletas, las nuevas bicicletas en el tren, ¿eh? llegábamos a donde fuera, agarrábamos las bicicletas, acercábamos a la base de una montaña, cantábamosles allí y subíamos a la, a la montaña a Patuca. No teníamos falta de coche, visteis. esos os cuantas pues, pues, no hacía falta el coche. Hombre, sé si que llevará que pues, cuando no a lo mejor trabaja y eh de llora sabían, ¿no? trabaja como eh como un burro y cansa y estas cosas, pues ahora me dijo, joder, cuando voy a tener yo ganas del sábado, agarrar la bicicleta, montarla en el tren, aunque tenga fuerzas ganes para eh pa ir al modo, mejor a ver, a ver, voy en coche, ¿eh? y mejor en cuenta de llegar a de llegar a a a les brañes de de Sotres pues mejor voy con el quemador hasta el collo pandebano total llega y ya calido de allí bastante y en cuenta de en cuenta de desear el en cuenta de desear el quemador en el enol no sé quiero dir ordiales pues voy hasta llevo los tapas de carne conste que soy un tremendo miserable porque yo mismo ¿eh? me, me pasó eso el, el otro día mira, diz, diz tú en el chat buenos programas, aquellos de tertule con el trovador ¿a que sí, eh? Sí, he hecho, hecho los mucho en falta eh, yo cuido mira tú que que no de programas de no, Daniel ¿eh? 300 y pico eh, sigo pensando que el mejor programa a mí, por lo menos el que más me gusta Llego como todo, llego como con la mayor película, la mayor, la mayor canción, el grupo favorito. Que al final, que llego mentira, que, que todo depende de la situación del momento y, emocional y, y otras cosas. Pero bueno, yo más o menos pienso así: ¿sí? hay que decirlo así voto pronto, sin pensar demasiado. Que, que el mejor programa, al que a mí por lo menos más me prestó a hacer, fue aquel de que hicimos cuando, cuando la, la huelga de. de controladores aéreos. ¿eh? Aquel aquel programa que hice que con el controlador. ¿eh? Y yo sigo pensando, no sé cuántos años fue allá, pero sigo pensando que fue, fue el mayor, fue el mayor que ¿eh? el mayor que hicimos. ¿Podrían pagarnos? ¿No ¿Podrían convertirse en un trabajo salarial? Esto de... ¿eh? de... de... de, de radio. ¿eh? Ahí se sí, tal, aquí pagan por hacer radio. Aunque también es verdad que yo muchas veces pensélo y dije, no, A mí si me, eh, a mí si me para hacer radio seguramente no la, no me prestaría tanto como me presta parcela es eh, sin, eh, sin que me paguen nada, es eh, sin ganar nada con ellos más que más que satisfacción, más que satisfacción, eh, porque el hacer radio no me, no me crea ninguna necesidad, todo lo contrario, eh, en cuanto de, de cúbremeles. Yo tengo la necesidad de venir aquí y contar cosas. Y vengo aquí y cuánto cosas. misma hace tu el el debate sobre el accidente del tren en Santiago, muy bueno. Con el trovador y el Yeti. <risa> efectivamente, joder. Oye, la peña vaya como chanaiz. Vaya como chanaiz a la neodonia, la hostia. Sí, sí, efectivamente. Ese fue otro programa que me gustó mucho. Y en el que el, el Yeti dicho unas cosas... Bueno, pues seguramente hubo milenta mi programas de, de radio, de tele Y, y hablando eh, de, de aquel suceso desde muchos puntos de vista Pero a lo mejor nadie contempló uno que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando esta noche ¿Por qué esa gente tenía que ir a, a trabajar al Quinto Pino? ¿Mm? ¿Por qué no trabajaba en, en, en la sociedad? ¿O por qué directamente, sencillamente, no trabajaban? Yo pensó muchas veces. mira, eso también me acuerdo que lo decía mi abuelo. Para mi abuelo un momento clave del deterioro del trabajo y fue cuando los obreros tenían que tira tuvieron que ir a trabajar a Xishong. Los los carpinteros de tuvieron que ir a trabajar a Xishong, porque aquí no había obra para todos. Mira tú. Y, y veía como una aberración aquello porque además decía había los de Xixón que venían o viejo, eso no tenía ningún sentido yo pienso muchas veces también ¿eh? pienso, lo, yo qué sé, imagináis ¿eh? imagináis o vivís, por desgracia esa autopista griega entre o viejo, Xixón y Avilés ahora apunta por la mañana petada de coches unos van y otros vienen ¿Y ¿por qué unos van y otros vienen? ¿Eh? ¿Y por qué no se queda cada uno en su sitio? ¿Mm? Diréis, hombre, porque no necesariamente todos se dedican a todo y este y llevo en esto y esto tan obvio y esto está chichón. Bueno, pero yo cuido que sabéis lo que quiero decir de, de fondo, ¿no? Que el propio trabajo asalariado crea, crea necesidades. Esa gente que trabaja en una ciudad que no hiela de él, pues a lo mejor. Siente la necesidad de tener ese quemador ¿m? Y tiene que seguir trabajando Porque tiene que mantener ese quemador ¿m? A lo mejor está cansado y, y no tiene ganas de cocinar Como me pasa a mí Y cómpralo ¿Eh? muy pocas veces no me vayas a pensar joder que me dedico a, ¿eh? a andar comprando las cosas de comer, no coño, sigo cocinando, poco porque soy vago, eso no tiene que ver con el trabajo, eh, ni con qué te aconsa. soy bajo ya de, yo de por sí, ¿eh? que soy, soy bajo y y bueno joder, ¿eh? me gusta hacer cosas, nada <risa> no, en general pero, pero bueno sí, ¿eh? crean necesidades, ¿no? Eh, a lo mejor como estás trabajando y es esclavo mientras 11 meses al año y si mes al año que, que te escapes pues sientes la necesidad de, de, de comprar un billete de avión y de ir muy longe ¿eh? y, y de pagar un, una estancia en un hotel pues en el que no fagas nada ¿eh? un hotel con una pensión completa ¿eh? a lo mejor sientes esa necesidad, una necesidad que a lo mejor no se sentiría si no tuvieras, si no tuvieras eh, si ese, ese trabajo y si no tuvieras 11 meses al año, eh, esclavizado. Habrá los que digan suerte el que te eh? habrá los que sigan diciendo suerte eh, si que te han eh, trabajo esclavo los 11 meses y por permitirse agarrar un avión y ir de hotel y estas cosas. Bueno, pues no sé. Supongo que también cuestión de preferencias, ¿no? Yo prefiero, preferiría no ser esclavo y no sentir la necesidad de, de ir al Yonche ni de ir a, ¿eh? a ningún hotel. Habrá los que piensen otra cosa, ¿no? Por haber, hay de hay de todo. ¿Mm? Como dicen los, los curas, tiene que haber de todo nada. viña del señor no doña arena que en dorma noite comi É meu segredo, é meu segredo Mas se insistir, lhes digo Mas se insistir, lhes digo O medo mora comigo é medo mora comigo Mas só o medo, mas só o medo Fala, e cedo porque me embala Não vai vai de solidão É com silêncio que fala É com silêncio que fala Com voz de móvel que estala Salvar Gritar quem pode Salvar-me Do que está Dentro de mim Gostava De matar-me Gostava De matar-me Mas eu sei Que ela há de esperar-me Ao pé da ponte Do fim Oh Bueno, bueno, bueno, pues nada, seguimos, seguimos adelante en esta noche eh Barneime María, seguramente, Por decir, por decir esto, pero empiezo yo a estar cansadín, eh, empiezo yo a estar, a estar bastante cansadín, y entonces no sé si, si, este programa va a durar mucho más. Pero bueno, eso sí, eso sí, en antes de, eh, en antes de, de marchar, tendré que justificar, a ver, ¿por qué motivo estoy, eh, estoy tan cansado hoy? Y, y supongo que si hoy, si esta noche estoy... Bueno, no, tampoco no llevará, ¿eh? No llegué a mucho más cansado que, que otras veces. ¿eh? Pero bueno, hoy batí un... Hoy, hoy mismo, hoy mismo, hoy, hay un momento. Eh, batí un, un récord de miseria. Un récord de, de esto de sentir wow, miseria, pero, pero guay, ¿eh? Y de ejercer miseria las gallas. Hay un momento, ¿eh? Eh, batí el, el récord que el récord que, que después de sentir todo lo que dije esta esta tarde noche, ¿eh? pues bueno pues va a servir para que para que toda la gente eche las manos a la cabeza y digan madre de dios pero pero un el que el que superaste hoy cabrón porque porque es más incoherente todavía, más miserable ¿eh? de lo que ninguno pensáramos pensáramos hasta ahora porque porque hoy ¿eh? hoy tuve... trabajando ¿eh? trece horas seguíes. bueno miento para medio orina para comer ¿eh? trece horas ...faciendo cosas de esas que yo decía que... ...que podría igual... ¿eh? voluntariamente... ...no... <risa> ...no... ...mira ahí... ...les trece horas... ...prácticamente completes ...fueron haciendo cosas... ...despreciables... ...bueno, despreciables con las que por supuesto no voy... ...eh, no hacen daño en aire... ¿eh? ...pero tampoco hacen bien en aire... cosas de esas... ...eh... es que es que no se produce nada ¿Eh? cosas que no valen para absolutamente nada ¿Eh? cosas que no tienen sentido, cosas que, que les analices desde fuera y ves que, que no es capaz de encontrar ellos un, un motivo, una razón y por embargo tuve 13 horas haciendo eso eh, decimos la verdad, hombre No es extremadamente cuarente. Yo pienso que sí, pienso que sí, porque, ¿por qué motivo lo hice? ¿Por qué motivo fuego eso? ¿Mm? No sé, no, no tengo explicación ni yo. No sé por qué, porque sencillamente en un, no, es? no llega la, la mi hora y marcho. Ya sería miserable bastante por el mero hecho de ser un Trabajador asalariado a jornada completa, ya ser yo cuido que ya sería miserable a fondo, pero no, yo tengo que ser más miserable todavía. ¿eh? Tengo que hacer que, que cosas que, que, que, que no me gusten ¿eh? mientras, mientras un montón de horas. ¿eh? La mi vida, bueno, menos mal. Menos mal que hoy tenía esto, menos mal que tenía anedonia y que vine y que y que falé con la gente, ¿eh? falé con Macetu, ¿eh? falé con la, a ver, a ver, ¿cómo se llamaba esta noche? West 557, falé con Macetu y falé con la West 557, y, y bueno, y, y también con el, con el mi amigo el, ¿eh? el Cegaratu de los años, que aunque no se quedó, pues. Pues vino por aquí, en un, un instante. Eso, y vine y falé y espotriqué, y... pero si no, hubiera sido un día. ¿eh? Yo no aprecio mucho la mia vida, y de verdad, a ver, y lo que hay, oye. Pero, pero Indasina, hazme muy triste, y, y, y, y muy obsceno, y muy miserable desperdiciar de esta manera. Padme menos obsceno y menos despreciable Desperdiciarlo eh, Pues en eso que vos decían antes Echando horas Y sentado delante de una pantalla sin hacer nada de provecho Ni para mí ni para nadie menos miserable eso Que lo que hice hoy Porque lo que hice hoy Estoy absolutamente convencido Que no vale para nada No vale para absolutamente nada ...y un trabajo repelente... ...y avegoso... ...y y, aj, ...y de esto que... ...Dios mío... de esto que dices tú... ...madre de Dios, pero yo... ¿eh? ...yo pensé que nunca iba a tener que... hacer este tipo de cosas... ...a ver, no penséis que... ...eh... Si, ni, ni, ni, ...ni... ...ni ni de pegarle en aire... ...ni de poner el culo... ...ni nada por el estilo, coño... Ye, Y el papeleo, ¿eh? Y de comprobar papeles y, y que si escrituras notariales y que si documentos no sé qué que si documentos lo otro y venga más y eso imagina hay trece horas seguidas. Joder. En fin. Y encima para nada. Para conservar el trabajo. ¿eh? Eh, claro, conservarlo, ¿no? Que, que bajan el perres. ¿eh? <ríe> ¿y para qué quiero ser perres? no sé ¿Eh? para pa viajar para ir a a, a Londres para ir a Praga para ir a Moscú para ir a Nueva York Para mí no se me perdió nada en ninguno de todos esos sitios ¿Eh? ¿Eh? para poder ahora cuando agarren las vacaciones para poder ir de, de, de hotel no, pero si a mí lo que realmente me produce placer Y he montado la tienda de campaña. ¿eh? No me produce ningún placer meterme en la habitación de un hotel. Para poder pa poder viajar en, en avión. Para mí es que lo que me gusta es ir en bicicleta. Para poder comprar un coche. ¿Para qué coño quiero yo un quemador de dinosaurio muerto? ¿eh? Alguno podría decir: Ah, yo lo sentí una vez que querías tener una furgoneta. Bueno sí, pero seguramente también sentiste que en realidad furgoneta podría tenerla ya. Podría haberla tenido ahí mucho tiempo. ¿Por qué no la tengo? No lo sé, ¿eh? No lo sé, ya lo decía, ya lo decía entonces. En fin, que ¿cuánto durará esta esta situación tan extraña? ¿eh? De mí tragando con estas cosas. Hay gente que me conoce muy bien. Y dice madre Dios, nunca lo hubiera pensado de ti. ¿Eh? ni yo tampoco lo hubiera pensado en mí, fíjate tú, ¿Eh? mira tú, en eso, en eso coincidimos. Pero bueno, por desgracia, pues, pues temo que Que ahora mismo, a, a día de hoy, pues no sé, y un poco lo que hay, ¿no? Joder, vaya mierda. Pero bueno, eh, sea por un motivo bueno, sea por un motivo miserable, como en este caso, pues bueno, sí que un poquillín cansado, sí que estoy, y sobre todo pues tengo necesidad de dormir para recuperar porque mañana voy a volver a trabajar. Espero que no en 13 pero, pero unos cuantos horas también. ¿Para qué? No lo tengo muy claro. Sea como sea, pues oye, un. Un saludo y un beso y un abrazo enorme para toda la gente que que tú aquí, aquí sintiendo, ¿eh? aquí sintiendo de la donia. un abrazo más ¿eh? un abrazo pues 557 como ayer, a María esta noche, eh, un abrazo para toda la gente que me está sintiendo. Eh, uno especial para ese que se metió en el chat ¿eh? con con la clave del administrador no Porque porqueponéis radio cuca non deixo nada no deixo nada pero sé que sé que está con conectado ella que ensella propó no seas que enenses tú y todos los demás y toda la xente que me sienta con un poqueñín de suerte no nos deáis non vais a deixaros pillar y vamos a estar aquí también xuntos la semana que viene que sí venga cómo está la semana que viene romos roya. El espinazo, el taconazo, besar su mano. Su sable y que Dios le salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie, ni hacer memoria. Intentar averiguar la verdadera historia. Y cuanto más arriba y más atrás. Mira y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo. Cambia de chaqueta. Mata. Gabardina. Pero nunca de gallumbos pisándote la chepa trinca, malversa Que siga el paso doble Y la cuerga flamenca